Especial de la W Radio en el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. y a l u i b o Blank. Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Asamblea Nacional de Francia. En donando La s armas q u ex son necesarias les manejar permitir de guerras de liberación. para La sus portavoz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Lulia Mendel. Svetlana t momento t e es s un n i i i i g f c a o historia para la Ucrania aproximando i ese momento guerra. s m i t Sheldak, ucraniana que perdió a toda su familia durante la guerra. El portavoz de la Cancillería Polaca, Hasina Lucas. Peter g a l b r a i t h ex diplomático estadounidense y experto en control de armas. El militar alemán retirado, Egon Ram. m シュランディ・ウォッデ、ex-embajador del Reino Unido en Rusia。 W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal ochocientos cincuenta y uno de Claro, setecientos 730 de ETV o n 9 3 de d i r e c t o s n o v e n t a y t r e s d e DirecTV. Permítanos estar cerca, muy cerca de usted, la W. Noticias cada instante. En la casa, en la oficina. En el carro. En la calle. W Radio. Cerca. Muy cerca de usted. Camioneta emocionante. Así es Volkswagen m i b u s Emocionante por su motor turbo TSI, sus cinco estrellas de seguridad, su diseño y su conectividad. Súbete a Volkswagen m i b u s la camioneta pensada para emocionar. Volkswagen. Importado y distribuido por Porsche Colombia SAS. Canciones y discos con el sello W. Presentadas a su oído por Montoya. And it's me, you need どうますか hasta la una de la tarde para programar buenas canciones. ¿Cómo andan? ¿Cómo va el domingo? Yo estoy feliz. Anoche disfrutamos de un super concierto de la banda Crack en homenaje a Elkin Ramírez. Luego conciertazo de Def Leppard con todas sus grandes canciones. Nos preocupamos un poco por el estado de salud de Joe Elliott, el gran Joe Elliott, que sufrió del mal de altura, que indudablemente, claro, es que Bogotá, cuando uno no está acostumbrado, patea y duro. Entonces, pues todo se pudo solucionar. Un buen tratamiento, un parte médico de normalidad y una gran noche llena de música. Luego la banda poderosísima, Motley c r u e Qué gran sonido y qué gran concierto. Qué gran show. Estoy feliz de la pelota. O sea, no se imaginan el nivel de felicidad. Quiero oírlas todas otra vez. Quiero verlos en concierto a todos otra vez. Y aquí estamos arrancando entonces esta franja musical en compañía de DJ Nelson Pacheco. Bienvenidos, que sea una gran mañana de música aquí en W Radio Colombia.、Mm, bueno, está bien, sí. Para los que no fueron, muérdanse un codo de la envidia porque vamos a recordar uno de los mejores momentos del concierto de Flippard con esto llamado Love Bites. Bienvenidos. Boom. W. Montoya p o s Malone y Circles, una de sus más importantes canciones, un sonido particular. Y este gran artista que, por supuesto, venía a sonar aquí en W Radio Colombia en esta mañana musical en W Radio después de Post Malone. ¿Qué tal? Este clásico de Barry White se llama You're the First, the Last, My Everything. We got it together, didn't we? Nobody but you. We got it together, baby. On My Mind de Pets h o p Boys, una de las tantas versiones que han hecho varios artistas de este viejo clásico. Bueno, me quedo con esta y me quedo con la de Elvis Presley. Nosotros seguimos con más canciones. ¿Cómo programarlas? Es muy fácil. Mandándome un mensajito a través de Instagram, escoja cualquier foto, ponga un mensaje directo, comente una historia. Haga lo que usted crea necesario en W Radio Co y arroba Monto 40. En Twitter también estamos con el numeral Back to the Music en Monto 40 y W Radio Colombia. Seguimos con más canciones. Esto es The Journey. Suena así. Esto se llama Don't Stop Believing. En Camino d a i r o y Algo de The Weekend. aire en Montoya y la música con el sello W en W. Rap, en W、yeah. I saw you in a crowded room you Estrenó una nueva versión junto a Ariana Grande de Die for You, The Weekend, una vieja canción de él de hace algunos años, pero ahora la remasterizó, la volvió A hacer más bonita, la adornó junto a Ariana Grande y suena muy bien. Vayan a buscarla por ahora. Ahí teníamos Save Your Tears, una de esas canciones、eh, icónicas ya de The Weeknd. Vamos con algo más de música. Ah, bueno, a propósito, The Weeknd se presenta este año en Bogotá. Estaremos muy atentos para poder acompañarlo en su concierto. George Harrison, uno de los Beatles ya fallecidos, sacó por allá esto en la década de los 80 de su gran carrera en solitario. ガマンセン、ガマンセン、ガマンセ W Radio, la voz del mundo. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I'm a k i p get it in. First, take your sister, do your d i p t Spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to b l a m e it on Jesus. h h a s They a g best t ain't ready for me.、Uh, I'm a dangerous man, put some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be j o c k i n g Keep up. Play e r s on there. Come on. Run your pinky, bring us to the moon. Hey g i r l s What y'all t r y i n to do? What you t r y i n to do? Spending four c h a r a c t e magic, and n i c a m e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 LoveConcentrix.com Numeral LoveConcentrix Especial de la W Radio en el primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. El expresidente de Francia, François Hollande. ネットプライス、portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos。 Director principal de Políticas del Centro para el Control de Armas y la No Proliferación. No the, the el ex canciller ucraniano Boris Tarasyuk. Actual embajador de Ucrania ante el Consejo Europeo. John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El ex director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alexander Binman. ジャラスラ a ナブ、ministro de defensa eslovaco。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 Agosto y Catronix. Aprovecha la feria de computadores. Agosto.